Ryan Roy Producciones O Royen Roy Producciones Era el nombre güey. Sí, eran aquellas fechas donde estábamos armando la página Para el Jack Sullivan Si no me recuerdo el 2 o el 3 Vivíamos en San Ángel Y caminábamos todos insurgentes Me ibas presentando a todas las Las prostis de Cada una de las esquinas de insurgentes Si sí, me acuerdo bien, Roy Sí, ve vestido como indigente, güey Acuérdate que es la nueva moda, güey. Los multimillonarios parecen eso. Indigentes, güey. ¿No viste esa película de Descendants? Bueno, muy buenos días a, a los dos. Chris, te mando un abrazo grandote. Roy. Sí, eh, mira... Sin, sin, sin, sin sentimentalismos al respecto de, de la muerte de, de Toledo. O de cualquier otro artista por el momento. Yo creo que es el fin de la... De una era, ¿no? Y se ha venido dando en los últimos eh, Cinco, diez años Lo que estamos viendo no únicamente es La catástrofe En todos los sentidos de la Por así llamarla De la cultura y de la contracultura O sea, no es únicamente que veamos Cada vez eh, Prototipos de arte más Feo, más insípido O prototipos de música cada vez Más feos o más Insípidas, güey Eh, la otra vez me preguntaba alguien no me decía alguien acerca algo sobre la música y me decía es que ya casi no hay música chida Le digo sí sí sí existe música chida existe una raíz de contracultura ahí de de personas que tuvieron una buena educación musical o artística en general no en cualquier rama de las artes y de la contracultura que es importante también que tuvieron buena educación y que es el reflejo de de sus padres de sus abuelos de sus hermanos por último Pero ese no es el tema, el tema es que, en el fondo, pues es parte de esta era, güey. Hay recuerdo a Carp Carpenter con Dayleaf, que me parece que una, es una película increíble. Que deberíamos inclusive hacer una un festival únicamente para ver Dayleaf y, y hacer algo muy chingón, ¿no? Es más, no sé por qué nunca proyectamos Dayleaf en un Jack Sullivan. Yo creo va a tener que existir otro Jack Sullivan únicamente para proyectar Dayleaf de Carpenter del 89 si no mal recuerdo pero no únicamente es este este déficit de poder hacer cosas honestas con poder viscerales y que también hablen de un de una raíz artística y que eso puede llegar a hacer una discusión eh, grande que también puede llegar a ser una discusión grande ¿no? en cuanto a las divergencias que tengamos sobre lo que quiere decir arte y todo lo demás, pero más allá de eso, que creo que es un tema que se ha enrolado esta, ¿cómo se llama? A Evelina Lesper, eh, con su crítica, que está bien en general, que es una crítica que se viene haciendo, retomen el tema de esta Evelina Lesper, en todo su, hecho una, una chica, pues sí, muy afamada, una maestra de arte muy afamada, tradicionalista hasta cierto punto eh, muy intelectual y también muy reaccionaria al al nivel de los diferentes del arte no le llama simplemente basura que lo que existe actualmente es basura y es cierto pero también creo que tiene ahí yo tengo varias críticas ahí en en cuanto a Beliba avenida Esper porque creo que que hay un poquito en la en el conservadurismo y también en la eh, como que en las cuestiones muy anquilosadas y creo que también se tiene que abrir un poco, no porque yo le doy la razón, hay arte que es horrible, pero sin embargo creo que el estatificarlo todo de esa manera creo que también mm, le hace daño a una visión de apertura y de, de neovisión artística que finalmente es la que siempre está proponiendo nuevos cambios, entonces no nos podemos aferrar como a las cuestiones tradicionalistas, pero bueno, aunque podríamos llegar a, a caer en cuestiones de divergencia en lo que consideramos arte, todas esas cosas, creo que el arte se, se emana y se siente y lo hueles, güey. Cuando tú ves a alguien que está haciendo algo honesto, algo sofisticado, inmediatamente caes. Porque la sofisticación tiene que ver con detalles más a veces más humanos que artísticos, como la sencillez, como la simpleza, como la honestidad. Y cuando ves a alguien plasmando ese arte abstracto o figurativo, haciendo algo honesto lo puedes emanar lo puedes sentir porque además tiene una sensibilidad no inclusive tiene una belleza a, sea cualquier cosa o sea Picasso cuando cuando ve sus cuadros es es enternecedor eh, lo mismo por ejemplo a mí últimamente estuve muy clavado en Francis Bacon que me parece brutal entonces bueno eh, retomando la idea principal eh, te, les comentaba que no es únicamente este déficit de sensibilidad que existe, este déficit de honestidad, o este déficit de humildad que existe, porque en este momento cualquiera publica, este cualquiera se presenta en en el MoMA, ¿no? Y ya es genial y valioso y todo lo demás y creo que no que no es así, creo que tiene que ver con toda una trayectoria de ascendencia, creo que tiene que ver con muchas cosas. Pero bueno, regresando al tema inicial o más bien a esta percepción general del déficit artístico y en general en todos los lenguajes artísticos o le lenguajes de comprensión humano de entendimiento humano llámelo en cualquier rama artística odio llamar odio hablar de estos temas de arte y lo demás porque creo que son un ya bien masticados pero bueno el tema es que no solo es la cuestión de del déficit de porque además creo que, re, que el déficit de las cuestiones de los lenguajes artísticos o de los lenguajes de expresión humana, me gustaría llamarlas así, lenguajes de expresión humana, intangibles. Eh, no solo es el déficit, de, creo que responde a los tiempos que vivimos, que honestamente pues sí, sí son vacíos y sí son, se ven todos por la media, ya no llamemos de televisión. Ayer estuve viendo la televisión en la tarde porque me quedé aquí en un hotel de Guadalajara, yo tuve una tormenta increíble y estuve corriendo bajo la lluvia y hizo una sensación impresionante una sensación de al límite impresionantemente los los rayos estaban una tormenta eléctrica y me estaba riendo mucho porque era muy probable que me cayera un rayo no <risa> pero bueno me divertí mucho pero bueno estaba aquí en Guadalajara y llegué al hotel y vi la televisión es innovador hasta hasta el quinto minuto después se vuelve una basura igual que las redes saben entonces no hay nada y lo vuelvo a decir como volviendo a esta cuestión de como de genuinidad, porque la autenticidad creo que no existe. De genuinidad, encontrarte tus propios medios para ser feliz y poder expresar lo que tienes. Entonces, vi la televisión un poco y también es una tremenda basura. ¿eh? O sea, no sé cómo podemos soportar tantas tanta basura. Bueno, pero la vi. Tenía muchos muchos tiempo que no veía la televisión, estuve viendo un par de cosas y finalmente es aburrida, ¿por qué? Porque no deja de ser como en Netflix o lo demás que te están alimentando como si fueras un un un perrito maestrado Bueno, eso tiene que ver y es el reflejo del arte en todos los sentidos. El Internet es lo mismo. Si no buscas tú, afortunadamente, la, la ventaja del Internet y la única grande ventaja es que puedes tú profundizar y buscar hasta donde tú consideres, hasta donde tus posibilidades humanas te dejen hacerlo. Y en algún momento agotar tantos temas para darte cuenta que no existen aún en la red, eso es genial. Porque es tanta tantas cosas, a tantos niveles, que puedes tú definir en algún momento de no no ni siquiera las redes es infinita, tiene sus limitantes y existen mil cosas que tú puedes hacer, esa es la gran ventaja y el gran la gran vuelta de de, de moneda, ¿no? de tuerca. Bueno, entonces regresando, creo que el, el arte y las expresiones eh, de comunicación intangible humana creo que representan muy bien nuestros tiempos, porque finalmente es nuestros tiempos son luminosos, son y desechables y no es una crítica, simplemente que, que eso es lo que estamos viviendo entonces, regresando al punto inicial, no es únicamente la cuestión del déficit de lo que existe hoy en día ojo que existen cosas maravillosas también pero no es solo el déficit en la generalidad creo que el gran nostalgia que estamos viviendo como algún día llamaría el tri, la nostalgia de fin del siglo en un disco que tuvo por ahí No estoy tan de acuerdo con el con el término, aunque es interesante que lo haya puesto sobre el tema el tri, una banda de rock, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, que no solo es ese, ese sentimiento de una falta de emoción generalizada por las expresiones intangibles humanas, creo que es el deceso de las grandes personas en la escritura, en la pintura en las bellas artes, en el activismo incluso, en las personas este que luchaban por un porvenir mejor, ¿no? Porque el arte a final de cuentas buscaba algo parecido también. Una persona despierta una persona que está involucrándose en los temas del lenguaje intangible de expresión humana, tarde o temprano, porque la inteligencia se lo va a requerir, va también a buscar de alguna manera metas básicas como la igualdad como la justicia etcétera etcétera entonces cuando tú ves a artistas comprometidos como en este caso Toledo ves más cosas e inclusive ves ves metas más valiosas no era aquel significado de la utopía de Tomás Moro que perdimos en algún en algún momento no es únicamente tener un palacio de 100 metros por 100 metros cuadrados. Un palacio increíble con todas las comodidades y salir a la ventana y ver la miseria alrededor de, de este. Esa no es la utopía de Tomás Moro. La utopía no es personal, la utopía es colectiva. Y es algo que tenemos que revalorar siempre. Pero bueno, aquí creo que lo nostálgico a partir de Toledo, sin ser sentimentalista, es que están cayendo todos los maestros y no sé quién vaya a quedar en pie. O sea, los últimos soldados están cayendo y lo hemos visto poco a poco ¿no? la es que murió Stephen Hessel últimamente el maestro chileno un psicólogo muy importante Naranjo y así han ido cayendo uno por uno ¿no? ves la caída de Bowie y de Leonard Cohen eh, vas viendo las caídas inminentes yo estoy preocupado, últimamente estaba soñando con Tom Waits. entonces Más allá de un lenguaje de una generación y todas esas cosas que son muy sentimentalistas para mí, creo que en el fondo no está no está quedando ningún ningún soldado en pie. Y cuando me refiero a un soldado, estamos viendo como que la eh, el mute de una generación no van a quedar solo más que recuerdos en imágenes escritos, pero en escritos pues ya nadie lee nada, nadie le interesa. Y creo que ese es el tema. Creo que la nostalgia de que se vaya el maestro es porque es el déficit de los maestros que existen en este momento y, y están a la vanguardia o que están alzando la voz. Pero no queda nadie. Dirían los violadores del verso, no queda nadie en la, en la cabina del DJ. Entonces creo que más por ahí es el tema, ¿no? Y Toledo en particular como como una legión de grandes artistas de una generación, comprometidos con un montón de cosas y además libres, libres carajo. Estaba revisando ayer unos fotogramas de Toledo, iba por ahí corriendo en una calle con un papalote a los 70 años. O Se cabró en una una libertad total. Yo no yo no creo a Toledo como un ciudadano de Juchitán o de Oaxaca o de México o de América. Lo considero un ciudadano del mundo libre, con esa expectativa hasta el último momento, güey. Y con la única... con la única directriz básica, como si estuviera programado, para conseguir su libertad, güey. Y las de los demás, bajo cualquier condición, bajo cualquier lenguaje, figurativo, abstracto, intangible, tangible. Y como él, pues, varios se han ido, ¿no? Pues sí, pues como nos va a hacer falta Toledo. Y además porque era un referente... Ese tipo de referentes, él era un referente. Toledo lo que está diciendo es porque es una persona que... Es como un Chomsky, ¿no? Es como una persona que es un referente. Y que cuando habla, cuando habla, uno escucha. Se convierte en un maestro. Ellos. Se convierte en un maestro porque son un referente total de una cultura y de un tiempo. Entonces, eso es lo que era Toledo. Era, él hablaba y sabíamos dónde estaba el, el tema. ¿No? ¿No? Es como cuando habla de repente el maestro Halife o cuando habla uh, de repente una persona sabes dónde está el referente y y eso ha sido en toda la historia de la humanidad Sartre cuando hablaba y alzaba la mano era, hey, va, va a hablar Sartre." Y sabías dónde estaban los temas, a nivel político, a nivel social, a nivel comunicación, en todos los niveles, porque son personas despiertas y que y que tienen un un tacto y una una percepción comunicativa profunda de todas las cosas, del ventilador que en este momento se mueve allá arriba en la pared y que te puedo hacer escribir cosas grandiosas, hasta hablar de economía, hablar de literatura, hablar de contracultura, hablar de drogas. Entonces, eh, eso era Toledo en su momento, entonces por eso se convierte en algo nostálgico. Pero repito, no es por la déficit de de lenguajes intangibles llamemos los artistas en todos los en todas sus ramas que existan sino también por los que se están yendo entonces bueno eres forma parte de la de la lista eso es todo el comentario camaradas déjate déjate escuchar Chris Les mando un abrazo Roy ánimo Julia los del DIF, Julia una enfermera como tú me digas Ray como tú me digas entonces le cambio a los años de la peste tú solamente eh, dime mamá. Va que va Ray. Yo creo me lo he hecho el dominguito. Pues vamos a armar un par de, de podcast güey. La verdad es que ya es en corto. Nada más prenderle la mecha, ya sabes al C4 y. Sí hermano, pero me gustaría más que le pegáramos primero el manifiesto y también a la imagen corporativo, logotipo que vayamos a usar. Les decía, se aceptan ideas, se aceptan ideas, o quieres que yo lo, me rife el manifiesto en la imagen, pero pues para que me digan, eh, si quieren que les haga 1, 2, 3, 4, 5, 10 propuestas de cada cosa. Es que mira, yo entiendo, al final del día tú y Cristian están chambeando, yo ahorita me la llevo más de papita porque en lo que andan en búsqueda de chamba y trámites, de hecho perdí el día en el DIF otra vez, Este, yo en mi tiempo libre lo puedo hacer, y mira, créeme que al contrario para mí es un gustazo, pero... Pues díganme, si quieren, se les hace más fácil, este, les hago tres propuestas, tres de manifesto, tres de, de imagen o de logo, y ustedes ya me dicen cómo ven. Sí, hermano, de hecho, eh, tanto Spotify, SoundCloud y este Archive.org, al momento que creas la cuenta, te dice que si deseas cargar algún audio Y te da la ruta, te dice explorar, y tú ya seleccionas de tu carpeta. ¿En dónde quieres subirlo? Y déjate, busco el tutorial y te mando el tutorial. Lo tengo, es una frase que había escrito hace mucho tiempo, antes de prenderle fuego algunos poemas. Se eh, decía, para vivir esta vida se necesita mucho de cinismo y un poco de filosofía. Esa me gustaría que estuviera en algún punto del manifiesto. Para vivir esta vida se necesita mucho de cinismo y un poco de filosofía.